Thank you. Es gratificante siempre estar al aire junto a ustedes, para mí es muy, pero muy importante, muy enriquecedor y me, me agrada muchísimo. Eh, bueno, como siempre vamos antes de comenzar, eh, vamos a, a compartir algunas cosas que son importantísimas respecto de por lo que está pasando en nuestro país. Eh, la centro izquierda, esto es relacionado con el proceso constituyente que estamos a puertas de vivir en dos veces más. La centro izquierda se comporta como cándida caperucita roja, la del cuento de perro, confunde al logo con su abuelita, hace preguntas contas, se conforta con respuestas cínicas y terminan en el vientre de la bestia esto es lo que sucede con la convención constitucional la oposición excepto los partidos comunistas y humanistas confundió al lobo con la abuelita el 15 de noviembre del 2019 firmó el acuerdo por la paz social y la nueva constitución que es el acta de su propia defunción los muchoss políticos opositores entre comillas y no pueden alegar que esa madrugada no vieron los colmillos, los ojos legañosos y las enormes orejas del lobo feroz. Sin embargo, los experimentados dirigentes del PS, PR, TPD y DC, duchos en mil camullones electorales, no fueron embaucados. Ellos consintieron en bajarse los pantalones a fin de conservar lo esencial de un sistema económico-social que les asegura larga vida le asegura eh, mantenerse gorditos lo mismo quiere decir que el Frente Amplio esa pálida promesa juvenil que murió de temprana tuberculosis sistemática sistémica, perdón el Partido Liberal Producción Democrática, Comunes y el diputado Gabriel Boric a título personal porque Convergencia Social se negó último momento fueron conscientes del acta de la traición en la misma andanza y tejiendo la maniobra para burlar las demandas del pueblo, estuvieron los diputados de R.L. George Jackson y Miquel Crispi, que esa noche hicieron buenas migas con la senadora Ina Fonbaer y el diputado Juan Antonio Coloma, ambos de la UMI. Hasta el nombre de la Asamblea Constituyente fue vetado por R.N., que puso sin esfuerzo el más neutro de la Convención Constitucional. A estas alturas, los dirigentes opositores ya habían aceptado hasta las más deshonestas imposiciones de la derecha. Lo peor fue el zapato chino del cuaron, del cuórum de los dos tercios que deja en la interdicción la soberanía popular de la convención constitucional. En beneficio de la caparucita roja hay que dejar constancia que la mayoría de los partidos opositores no tienen consistencia orgánica, ideológica. Se trata de organismos en vías de extinción. Subsisten gracias a subsidios del Estado que superan los 20.000 millones de pesos anuales. Esto sin contar con las dádivas de grandes empresas como SQM, Corpesca, Penta, etcétera A esto hay que sumar los pitutos que derivan de las bancadas parlamentarias, lo cual permite contratar asesorías, entre comillas, para financiar a centenares de funcionarios, institutos para la formación de cuadros, encuestas de opinión, etcétera La debilidad estructural de los partidos, que marcha a la par de su desprestigio, se acentuó desde el 2017, con el rechaje de sus militancias. El proceso de reclutamiento era hasta entonces un proceso selectivo, en que el candidato debía superar varias etapas, Comenzando como simpatizante, luego aspirante, para finalmente, si vencía todas las pruebas, alcanzar la condición de militante. Pero el refichaje adoptó las modalidades del neoliberalismo. Los partidos se lanzaron a las calles a buscar firmas de militantes express. Casi todos inflaron alcanzando cifras a los 50.000 afiliados. Pero solo era un espejín, una hinchazón, fruto del reclutamiento mediante los métodos de marketing. La conducta demagógica y traicionera a los partidos opositores debe recibir el castigo que merecen el 11 de abril. Los votos son el cordón umbilical que les permite recibir el alimento del sistema. Es el plexo solar de los partidos neoliberales. Y ahí es ahí, por lo tanto, donde hay que darles duro, sin contemplaciones. En primer lugar, mediante el mencionado cúrum, de dos tercios imposible de superar en los temas verdaderamente relevantes. Para entenderlo basta recordar, por ejemplo, lo que pasó con la votación que se produjo en el Senado hace un año para definir si el agua podía ser declarada como bien de uso público. Hubo 24 votos a favor de esa posibilidad y 12 en contra. Con el quórum requerido era como el quórum repetido era la supramayoritario significa que tenía que ser un tercio más uno a pesar de que los partidarios de la reforma duplicaban a los de la mantención del statu quo se rechazó la moción, o sea 12 es más que 24 en la convención constitucional ocurrirá exactamente lo mismo pues seguimos prisioneros de la lógica binominal porque le bastará al sector más conservador de la política chilena tan solo un tercio de los delegados para impedir Cualquier transformación radical de manera que tenerse el quórum de los dos tercios más un voto para aprobar y un tercio para bloquear la nueva constitución no será sino una legíita la legíita legitimación perdón del modelo actual no se podrá obtener ningún cambio a menos que los sectores más conservadores lo autoricen como ha ocurrido durante estos 30 años y a mayor abundamiento, precisemos que la elección de los delegados constituyentes será por listas, donde opera el chorreo de votos. Suponiendo que haya candidaturas que emerjan desde cabildos o asambleas territoriales, luego juntar firmas, y es la obligación que los partidos políticos no tienen que cumplir, tendrán que superar a aquellas listas rivales que sean sus más cercanas competidoras. A todos los candidatos y candidatas de la lista rival que suman sus votos, Y chorrean, entre ellos, recordemos que hay diputados y diputadas que fueron electos con el 2% de los votos, o menos, porque fueron arrastrados por integrantes de listas más potentes. Así está programada la elección del constituyente del 11 de abril del 2021. El factor fundamental para lograr romper esta con esta camisa de fuerza que nos han tratado de imponer con el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, y con las reformas constitucionales que le sucedieron, es la movilización social. Esta se puede romper solo si se repite una movilización ciudadana como la que tuvimos en octubre y la primera quincena de noviembre del 2019. Con millones de personas movilizadas y una estrategia, una adecuada estrategia, podemos destruir esta fábula de diario. Claro, cuando se movilizan mil personas, la represión es brutal. Pero si se movilizan 100.000 personas, ya la represión no puede. Eh, entonces, eh, tenemos que ser capaces de movilizarnos en, en, en, en un número importante, porque es la única manera de poder eh, combatir este, este sistema que nos pusieron con la elección. Sacamos un 78% de la gente que quería aprobar una nueva constitución el 79% de la gente optó por la Convención Constitucional, vale decir que todos sus integrantes fueran electos. Y ahora resulta que se están metiendo en en, en como constituyente gente que ha estado en el mundo político, que la gente no quiere nada con ellos y sin embargo se están metiendo. Y, y esto está va a ser electo por los partidos políticos, o sea, por la, por la ley de partidos políticos. Por supuesto, los senadores y diputados no quisieron cambiar, no quisieron abrir una brecha para los independientes. Entonces, están con las reglas de todas las elecciones que se hacen acá, donde, por supuesto, la, la, las posibilidades mayores la tienen los partidos políticos. En esta situación, muchas personas que están por el apruebo, que, aprobaron, que votaron por el apruebo, hemos escuchado que quieren rastarse de la movilización o sea de la votación y eso creemos que es el peor error que podemos cometer porque es entregarle en bandeja el sistema eh, a ellos nosotros tenemos que ir a votar en masa contra ellos con cualquier opción que sea contra ellos porque es la única manera que podamos tener alguna si bien es cierto, no es lo que nosotros estamos buscando porque esto no va a ser definitivo esta lucha está recién comenzando para obtener cambios profundos, esto no va a ser fácil van a pasar dos o más años para lograr lo que nosotros queremos, entonces eh, si no votamos no, nos ponemos a lo siguiente va, van a ganar ellos eh, va a ser un desastre y la y el movimiento se va a radicalizar al extremo que la, la situación se va a poner eh, mucho más grave la guerra civil es cada vez más inminente porque hay sectores que no quieren transar eh, y esto eh, creemos que la única manera de avanzar en la dirección que nosotros queremos es con movilización y con participación en la elección aunque no nos guste porque tenemos que darle un mentiz tenemos que darle un golpe a donde ellos quieren sabemos lo que están jugando pero tenemos que golpearlo tenemos que ir a participar todos, en el mayor número posible porque ellos esperan que nosotros no participemos y, y nos quedemos de brazos cruzados por otros 30 años pero eso no puede pasar nosotros no tenemos derecho a reclamar si no vamos a votar entonces tenemos que la, la instancia de, de participación que no es la mejor la instancia de participación en que nos podemos manifestar es la votación, lamentablemente la otra es ir a la guerra civil pero creemos que debemos jugar esta instancia, jugar la, la posibilidad de manifestarnos con una abrumadora mayoría. Eh, lamentablemente las listas independientes son muchas, hay mucha dispersión, eh, ha faltado generosidad, ha faltado unidad en la gente que está, que está realmente en oposición al gobierno. Pero si no nos manifestamos, con nuestra presencia en el momento de la elección, el 11 de abril, la situación va a ser realmente caótica y dramática. Eso es lo que nosotros pensamos, Hernán. Así que esperamos que ojalá podemos participar en un gran número. Creemos que es muy importante esa participación. Antes de entrar en el tema que vamos a tratar hoy día, ¿qué les parece si vamos con el audio de Antimafia del periodista eh, Jean-Georges Almendra desde Italia en esta oportunidad? Buenas tardes, amigos oyentes de Puente Alto, de Chile. Claudio Rojas y María Cecilia, semana a semana junto a ustedes, en esta oportunidad desde Italia, desde la zona de Lemarque, en orillas prácticamente, sobre la costa del Mar Adriático, en el, la zona centro-norte de Italia. Eh, deberíamos hablar y podríamos hablar muchas cosas de... Eh, la situación de, de pandemia acá en Italia que es bastante aguda y bastante crítica y que nos ha impedido naturalmente estar en Palermo donde estaríamos también en el centro neurálgico de una zona roja declarada por el gobierno italiano y donde las actividades judiciales están rigurosamente controladas y medidas, no obstante precisamente eh, se cumplen algunas actividades inclusive con la presencia de Our Voice en, una, en un evento eh, con la presencia del procurador Grateri, y es un evento interesante que seguramente en su debido momento, en las páginas de Antimafia 2000 les daremos amplia información y tendrán para ustedes una reseña de este acontecimiento. Pero en forma paralela a esta situación de lucha antimafiosa y de lucha contra el crimen organizado, contra el sistema criminal integrado, Nuestra denuncia de este programa de hoy es la denuncia de racismo que salió a la luz pública en un diario argentino y que también salió en otros medios europeos. Es la historia de una excelente bailarina del Cuerpo de Ballet de Berlín, Shloé López Gómez, de 29 años, hija de madre francesa y padre africano, de 29 años esta joven bailarina. La primera bailarina del Cuerpo de Ballet estatal Eh, de una prestigiosa un prestigioso cuerpo de vallín realmente de berlín la denuncia es de racismo puro eh, el racismo absolutamente muy bien definido ella está integrando este cuerpo de ballet y prácticamente vive acosada por una profesora por una de las eh, personas eh, referentes de esta institución que en reiteradas oportunidades le ha propuesto Eh, le hace toda una serie de comentarios y acciones de neto corte racista. El racismo, como ustedes ya saben, es una práctica mundial. Chile lo vive a su manera con las comunidades mapuches, porque en realidad la persecución que se hace con las comunidades mapuches, más allá de una, un tema ideológico eh, político, es una forma de racismo descarada. De, de, de lo mismo acontece en Argentina con las comunidades de los pueblos originarios, lo mismo acontece en Brasil, de hecho la muerte de Mariel Franco, esta joven activista negra eh, que fue asesinada eh, el año pasado, durante el año pasado, en Brasil, eh, también por motivaciones políticas, pero con una gran cuota de racismo. El racismo entonces es una práctica... ...que nosotros como integrantes de Antimafia 2000... ...y ustedes como comunicadores dentro de esa línea... ...seguramente tenemos que denunciar. Y a propósito de este caso de la bailarina de ballet ...nos consta, porque haremos un informe en Antimafia 2000... ...sobre esta situación que verdaderamente visibiliza... ...que dentro de los cuerpos de ballet ...donde hay verdaderos eh, profesionales... ...de un gran nivel y de un gran reconocimiento... Eh, ...reciben toda suerte de discriminaciones. Por ejemplo, hay una serie de casuísticas... ...que se mencionan respecto a la historia de Jolet, Jolet López Gómez... Eh, ...cuando, por ejemplo, en una, en una de las uno de los tantos abusos... ...que comenzaron en el año 2018... ...en una obra del repertorio clásico del siglo XIX... ...La valladera, por ejemplo, una escena en que se usaba un velo blanco y eh, la profesora la esquivó a ella y le digo le dijo me niego a dártelo porque este velo es blanco y tú eres negra también pasó en el ensayo del de lago de los cisnes eh, donde eran seis las eh, bailarinas nuevas y todas las correcciones iban dirigidas a yo le lópez eh, obviamente por una de, por esta profesora que prácticamente se encarnizó con ella desde un primer momento la llegó, la llegó a decir en esta oportunidad, cuando no estás en la fila, solo se te denota a ti porque eres negra. O sea, hay toda una suerte de comentarios racistas. Esta situación salió a la luz pública en los últimos días, desde el día 20, 19, 20 de enero. Eh, hay una investigación en curso por parte de las autoridades del cuerpo de Valet, pero uh, más allá de la investigación y más allá de que hay eh, algunas autoridades del instituto que están obviamente en contra de estas prácticas, eh, lo que desbordó fue la gota que desbordó el vaso, es la actitud que tuvo la profesora para precisamente subir a escena al lago de los Cisnes que le dijo que se maquillara de blanco. De hecho, la bailarina dijo, blanquear mi piel era como renunciar a mi identidad. Esto salió a la República. Eh, los medios europeos están prácticamente con este tema, entre uno de los tantos que tienen vinculados a la gran problema de grandes problemáticas sociales. Y obviamente nosotros, desde nuestro ángulo, desde este punto de Europa, y, y en este caso de ustedes desde Sudamérica, desde Chile, también denunciamos esta práctica que realmente es denigrante en un tiempo y una época en la que hablamos de diversidad y irónicamente el, el Instituto de Ballet este este cuerpo de ballet se ha caracterizado por tener una gran eh, diversidad de profesionales de diferentes latitudes y de diferentes países. Por lo tanto esto está en investigación, pero hay un hecho concreto, no se le renovará el contrato ...a esta excelente bailarina, primera bailarina del Cuerpo de Valete Estatal de Berlín. Las investigaciones están en curso y nosotros, por lo tanto, seguiremos eh, denunciando esta situación... ...que se suma a las tantas eh, injusticias sociales que se están desarrollando en el mundo. Eh, les hablé desde Italia, desde la redacción de Antimafia 2000 y de Antimafia 2000 de Italia... Eh, les hablo para ustedes George Almendras bueno ahí teníamos el despacho del periodista Almendras de, de Italia eh, a ver una cosa que se metió en el pintero antes de entrar en materia que es muy importante eh, muy breve, a partir de los eventos de terrorismo ha estado ocurrido especialmente en los dos últimos años se ha una unión la unión de muchas comunidades mapuches que se encontraron divididas por diferentes razones vamos no a mostrar en detalle esta unión se comenzó a materializar en medio del Tragún de Emergencia, convocado por las comunidades autónomas tradicionales de Mucuicui, para analizar el mega operativo desarrollado el 7 de enero recién pasado. La madre y el hermano del funcionario de la PDI, asesinado en medio de un operativo en Mucuicui, llegaron hasta la comunidad Mapuche y se reunieron con el padre de Camilo Catillanca. La madre del inspector Morales, muerto hace dos semanas en el ataque ordenado por el director de la PDI, contra la comunidad de Téminos y la madre de Camilo Catrillanca, se encuentra y se abrazan. Es muy simbólico esto. Marcelo Catrillanca, padre del asesinado Camilo Catrillanca, e hijo del lonco Juan Catrillanca, con la alta adhesión a la convocatoria tras contar con la participación de representantes de la comunidad de Mapuche. El Bío Bío, Arauco, Malieco y Cautín. Catrillanca aseguró que los loncos han sido capaces de defender a la familia del funcionario de la Policía Civil y aseguró que los ayudarán y tratarán de fortalecer. A través de sus redes sociales, el hermano del funcionario abatido indicó que estoy sobre todo acompañando a mi mamá, Carmen Gloria Balcaza, después que Luis. Después de Luis, ella es la principal víctima del operativo que el gobierno insiste en justificar. Evidentemente con esto se confirma que, que la familia del detective asesinado tiene claro que no fueron los mapuches quienes mataron a la oficina de la pedería. Eh, eh, que es lo que se ha tratado de dar a entender, ¿no? como para disculpar para criminalizar a los mapuches y así tener una excusa para aplastarlos y reprimirlos. Se produjo además un fenómeno muy interesante. Muchos dirigentes sociales, no mapuches, y dirigentes estudiantiles de la ASES, si se han solidarizando con el pueblo mapuche, condenando la represión y montajes, pidiendo la liberación de los políticos mapuche y, no mapuche y sobre todo, lo más relevante en nuestro juicio, buscando articular una unión para fortalecer la lucha. Víctor Chanfro, vocero de la ACES, dice, eh, dijo en el encuentro, en esa línea es muy importante el trabún de lunes y martes debimos conversar, compartir análisis y realidades y en base a eso empezar a pensar en ir articulándonos en la resistencia que estamos dando tanto el pueblo chileno como el pueblo mapuche como pudimos decir en la intervención que tuvimos nuestra lucha no cabe ni en un cupo parlamentario ni en un cupo de la convención tampoco en las instituciones ni en el Estado venceremos porque somos más Y ya nos estamos empezando a articular volvemos a santiago lleno de aprendizaje y con más ganas que nunca de cambiarlo todo con la claridad de que somos miles en esta y solo falta organizarnos encontrarnos y luchar juntos desde nuestros espacios eso era lo que les quería comentar esto esto significa que se va a intensificar la resistencia mapuche evidentemente de hecho aquí hay una declaración que es muy larga no se la voy a leer pero que habla justamente de eso, que ellos no van a transar, que van a seguir con la, la, la, la reivindicación de los territorios que quieren recuperar sus tierras que se les han sido robadas recientemente, históricamente se les ha robado, pero ahora los últimos también se les han robado recientemente de forma absolutamente ilegal. Bueno, eso es cuanto les quería comentar, y ahora vamos con retomando un poco lo que estábamos conversando la semana pasada. ...respecto del tema OVNI, que está muy, muy interesante, es un candente. Y para empezar en el tema, tenemos un audio, eh, que le vamos a pedir a producir si nos lo puede pasar, es muy breve, menos de tres minutos creo, y que nos va a poner en contexto. ¿Considera usted lo que le voy a comentar en este momento? ¿Se ha firmado ya un documento que hace ley... Y obliga a las diferentes agencias de seguridad de los Estados Unidos, desde el Pentágono hasta la FBI, desde la CIA hasta la Agencia Nacional de Seguridad, a presentar toda su información para que ésta sea llevada hasta el Comité de Inteligencia del Senado y entonces puesta a disposición del público de los Estados Unidos con respecto a a los objetos voladores no identificados. En este caso, al fenómeno aéreo no identificado. Ya no que ya no le quieren llamar ovnis, ¿no? Pero, pero es lo mismo. Y es muy importante porque es el paso previo de decir, señores, estamos siendo visitados. Señores, tenemos que iniciar comunicación con estas inteligencias es el inicio del gran cambio de la humanidad, lo estamos viviendo, finalmente lo estamos viviendo, sé que son tiempos muy difíciles, pero esto es realmente emocionante, esto es lo que viene después de la pandemia, esto es lo que viene para nuestros hijos, esto es lo que viene para la humanidad, ¿se da cuenta usted la importancia que tiene? Por favor, escuche con mucho cuidado toda la información, dese cuenta, disfrútelo, le repito, y viva esta parte de la historia esta es la investigación de Rubén Villatoro Hoy, en Tercer Milenio, le presentaremos los detalles de la noticia histórica y de enorme trascendencia que se registró el día 27 de diciembre del 2020, cuando el presidente Donald Trump de los Estados Unidos firmó un acuerdo que promulga como ley una iniciativa impulsada por miembros del Comité de Inteligencia del Senado, encabezados por el senador Marco Rubio, y que instaría a todas las ramas de defensa e inteligencia de la Unión Americana a entregar toda la información concerniente a los llamados fenómenos aéreos anómalos que tengan en su poder, esta noticia sin duda se trata de un hecho sin precedentes y tenemos que destacar que por primera vez en la historia el estudio e investigación del fenómeno ovni se convierte en ley y se formaliza en un marco jurídico que permitirá a los ciudadanos de la unión americana y del mundo tener un panorama más claro de la presencia de estos extraños fenómenos que se desarrollan en el cielo y que no tienen una explicación convencional. La iniciativa de ley fue presentada formalmente al Congreso el día 17 de junio del 2020 y en la misma se solicita a los departamentos de inteligencia del Pentágono, a la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, al Buró Federal de Investigación, el FBI, a la Agencia Nacional de Seguridad, entre otros organismos gubernamentales, a entregar todos y cada uno de los reportes de objetos voladores no identificados registrados en sus archivos. El objetivo, determina la iniciativa, es trasladar la responsabilidad responsabilidad al Senado de los Estados Unidos para coordinar la investigación y estudio de los reportes de ovnis que se han generado en territorio norteamericano, dichos informes después de ser evaluados serán presentados a la opinión pública a través de este comité. Las instancias mencionadas de defensa e inteligencia tendrán ahora por ley que entregar en un lapso no mayor a 180 días toda la información con la que cuenten en relación a la presencia del fenómeno OVNI. La cuenta regresiva comenzó el día 27 de diciembre y finaliza el 24 de junio del 2021. La iniciativa fue redactada por el senador Marco Rubio del estado de Florida, quien encabeza al grupo de senadores que investigarán estos reportes, el funcionario venía desde meses atrás impulsando este proyecto de ley desde que se enteró de la existencia de un grupo secreto dentro del pentágono encargado de recopilar y analizar los informes de los extraños objetos que se han reportado en el desarrollo de misiones militares. El senador considera que estos casos tienen que revelarse a la opinión pública, debido a que se trata de un asunto de seguridad nacional, y así lo declaró abiertamente en medios de comunicación, donde habló del tema poco antes de la promulgación de esta ley debo decir que lo que es interesante para mí y la razón por la que este es un tema muy importante es que tenemos objetos que están volando sobre nuestras bases militares donde estamos llevando a cabo ejercicios militares y no sabemos lo que es no son... bueno ahí teníamos eh, ese informe que es un, un extracto de un, de un programa de tercer milenio de, del periodista Jaime Maussan eh, la verdad es que Esto da cuenta de que el, el fenómeno OVNI está reventando por todos lados. Eh, yo no sé si eso es producto de, de las evidencias cada vez más impactantes, de los pues, cada vez más frecuentes en distintas partes del mundo, y que no da a conocer para no, no quedar en ridículo con, ante la opinión pública, o bien se trata de un gallito entre el presidente Trump y los republicanos contra el poder eh, globalista que representa eh, Joe Biden y que hace rato que le están haciendo la guerra al presidente Trump y, y los globalistas están por eh, esconder completamente este fenómeno tenerlo, ojalá bajo tierra pero en concreto estás reventando el tema por todos lados. La red está llena, llena, llena de distintos artículos, distintos videos que tratan de desvirtuar el fenómeno ovni, haciéndolo parecer como negativo, un fenómeno negativo peligroso y para que la gente siga con miedo. Porque ellos saben perfectamente de qué se trata el tema, ellos saben que el contacto está cada vez más cerca, el contacto extraterrestre los va a hacer perder a ellos su poder, es lo único que nos puede hacer perder su poder, y por eso que tratan por todos los medios, yo, yo soy siempre eh, frecuentando eh, la red, de este fenómeno, Y, y hoy día se nota una cantidad de, impresionante, una campaña pero ya grosera para disfrutar de esa Entonces, eh, ojo con eso, hay muchas señales, hay muchas evidencias, y cada día que pasa se acerca más el contacto, y es la esperanza que tenemos, porque la esperanza y la solución de muchos problemas no vendrá de la Tierra, lamentablemente el mundo está en todo del mal, un poder que es incontraprestable para nosotros, digamos, eh, terrestres, porque es demasiado grande. Entonces la única manera de contrarrestarlo es con un poder que venga desde el cielo. Pero nosotros, eso nos significa que nos quedemos sentados, aún así, aún así, aún así, esperando que lleguen ellos sin hacer nada nosotros tenemos que hacer nuestro nuestra parte nuestra parte es la lucha espiritual, la lucha social la lucha por por los demás, por los que no tienen voz por las causas justas por la verdad denunciar de, de el mal todo eso es una lucha social pero es principalmente una lucha espiritual cuando nosotros hacemos algo que no es para mí para mi familia solamente sino que estamos luchando por el bien común para que los abuelitos tengan tensiones dignas para que los que los pueblos aplastados tengan reconocimiento para distintas causas que no son nuestras estamos haciendo una lucha altruista estamos haciendo una lucha espiritual y eso está bien visto por los ojos de dios entonces seremos acreedores a un juicio más benevolente, por supuesto porque nosotros tenemos que hacer cosas para los demás, yo no puedo dedicarme solamente a mi familia solamente como opuesto al mundo, tengo que trabajar por el bien común tengo que hacer cosas por los demás tengo que ayudar al que al que tengo cerca a todo el que pueda ayudar esté a mi alcance evidentemente que no puedo ayudar a los niños de Zambia ni tampoco a los a los niños de Siria. Pero sí puedo ayudar a muchas personas que están cercanas a mí, y que se nos presentan, y que eh, estoy viendo las posibilidades de hacerlo. Así tenemos que actuar, o buscar actuar todo Es lo que se nos pide. En el Evangelio nos pide eso Dios. Y está escrito, no lo digo yo. Entonces, eh, lo importante, entonces, decía, es que esto es Esto está reventando por todos lados y vamos a hablar de este tema. Eh, y para eso, eh, por ejemplo, de BlockBot, la botonera negra, es el archivo completo que está disponible para su descarga a través del sitio web de BlackBot. Conta de 713 archivos PDF enumerados secuencialmente. Es imposible encontrar casos específicos sin abrir todos los documentos Y algunos de los documentos son escaneos antiguos que son muy difíciles de leer. Sin embargo, Blackboard hizo todo lo posible para que este documento se buscara, se pudiera buscar y leer. Ahora, los astrónomos, los astrónomos están muy seguros de que hay vida más allá de la Tierra. Como dice el astrónomo y el cazador de exoplanetas, Geoff Mars, el universo aparentemente está repleto de ingredientes de la biología esta confianza ha impulsado una búsqueda activa de vida inteligente que hasta ahora no ha tenido éxito. Entonces los investigadores han reformulado la pregunta ¿estamos solos? ¿a dónde están? pero lamentablemente los científicos creen que la solamente la vida puede ser material y si no los vemos entonces no existen yo le preguntaría a esos científicos si ven los electrones de electrones no los podemos ver, ni siquiera en el microscopio electrónico, sin embargo existen y bueno, por, por su tamaño no los vemos, pero en el caso de los extraterrestres ellos se encuentran en la dimensión en una dimensión superior, por lo tanto son invisibles a nuestros ojos y ellos se hacen ver ellos se hacen ver solamente por quienes quieren que sean que los vean o sea, que, que tengan la posibilidad, que estén un poquito más adelante que la que el común, que tengan el, el espíritu de búsqueda de algo superior, que tengan eh, ganas de hacer algo por el mundo, que tengan ganas de, de ser mejor persona. Por ellos se hacen ver. No se hacen ver por un presidente, ni se hacen ver por... ...no se hace ver en general por la gente eh, común y corriente. Ahora lo están viendo mucha gente porque forma parte del plan previo al contacto... ...que les hemos estado mencionando, pero, pero la verdad es que no se hacen el frecuentemente. El periódico estadounidense The New York Times publicó esta semana una investigación... ...en la que varios pilotos de la Fuerza Naval de Estados Unidos aseguran que vieron objetos no identificados en el pasado a pesar de que estas afirmaciones llevan años rondando, el Times afirma que el Pentágono nunca dejó de investigar los OVNIs y que está preocupado por la cantidad de avistamientos de objetos voladores por otro lado hay una serie de científicos que trabajan para el mar que desconocen el fenómeno por ejemplo una increíble declaración hecha por el respetado profesor y general retirado ahora de 87 años, un tal Ham Dechet, jefe de la dirección espacial de del Ministerio de Defensa de Israel, dijo, los extraterrestres existen y han estado en contacto durante años con Estados Unidos e Israel. Los Estados Unidos han pedido que no se haga público, que están entre nosotros, la humanidad aún no está lista, como nosotros, incluso los extraterrestres sienten publicidad por la humanidad, y están tratando de comprender el universo. <risas> Perdone que me ría. Sí. ¿Quién está tratando? Los extraterrestres de comprender el universo. Si ellos están adelantados, nosotros somos los atrasados. Según este señor, Escher, existiría una federación galáctica que se comunicaría con la humanidad de la Tierra, pero solo con representantes de Israel y Estados Unidos. Pero eso no es todo. Escher agregó que se habían firmado acuerdos por cooperación entre especies, incluida una base de subterránea en las profundidades de Marte, donde trabajarían conjuntamente astronautas americanos y representantes extraterrestres esto es la mentira más grande que puede existir solamente para que estas mentiras salen así para que después haya un algo que, que haga que esto se caiga solo y de esa manera la gente común no cree en el fenómeno eso es lo que ellos tratan de hacer, es como cuando dijeron ellos mismos que el 21 de diciembre del 2012 se iba a acabar el mundo ieron en estas partes eso y después como no pasó nada entonces la gente te toca por no creer lamentablemente se nos cayó la llamada eh, no sé dónde nos quedamos eh, eh, lamentable no me percaté eh, vamos a, a ver dónde estábamos estábamos hablando justamente de de que una verdadera ofensa a la inteligencia humana ya tiene desde hace décadas se esfuerzan en levantar el criminal y escandaloso muro de censura, implementando poder sobre estas verdades. La frutilla de la torta, de la base subterránea en las profundidades de Marte, con solo estadounidense y extraterrestres para colaborar, es la más absurda, ridícula y estúpida mentira que se puede inventar. por es la exacta versión elitista del imperio, que se erige arrogantemente, de manera autosuficiente, como el único representante de la humanidad, sin que nadie le haya dado mandato para hacerlo. En mi opinión, sin embargo, dudo que esta iniciativa de un personaje de alto linaje institucional, como el general Escher, sea el fruto de una única y simple voluntad personal. Al contrario, creo que es parte de una maniobra de los centros de poder, para generar las habituales y confusas reacciones de la opinión pública que bombardeada y desbordada por informaciones contradictorias, deja caer el tema en la habitual esfera de temáticas rugosas y poco serias así se produce la desvirtuación del, del fenómeno afortunadamente las cosas no son así como las ha contado el profesor emérito los medios y los verdaderos extraterrestres se han expresado con claridad desde hace décadas y precisamente sobre el discurso de la posible colaboración de su parte con cualquier bando de los poderes que dominan nuestro mundo con la manipulación y la violencia criminal en la que no menu y de buena gana israel y Estados Unidos son los peores protagonistas y ahora eh, sabemos que hay unas preguntas pero para cerrar el tema queríamos eh, compartirles unos mensajes que son muy importantes que son de los seres extraterrestres Eh, verdaderos seres de luz y creo que es importante que lo sepan como ya so, os habíamos afirmado perdón os, hemos, lo hemos dicho muchas veces muchísimas veces lo hemos repetido nuevamente nosotros los alienígenas como vosotros ¿no? estamos en la tierra visitamos nuestro planeta desde hace miles de años ahí teníamos uno Unos cuadros y unas cosas de ovnis, unas evidencias de ovnis presentadas en la antigüedad. No estamos con Oriente ni con Occidente, no somos partidarios de aquellos y que en vez de unir a los hombres, los dividen y los ponen unos contra otros, los hermanos contra los hermanos. Nuestra conciencia no nos permite dispensar privilegios a las potencias dedicadas a hacer al hombre esclavo, oprimido por una teoría sutil e insidiosa. Nuestra presencia sobre nuestro planeta tiene un preciso e interrogable programa en vías de total cumplimiento, la redención de los hombres de buena voluntad y la instauración del reino que os ha sido prometido. Nuestra alta, impensable ciencia, unida a la sapiencia y sabiduría que nos guía, nos sostiene, edificará sobre la tierra el triunfo de la justicia universal, del amor y de la paz, así como está en la suprema ley del Creador y de lo creado. Inevitablemente, cuanto ha sido dicho, escrito y transmitido, se deberá realizar según un programa que aunque ha sido anunciado no ha sido captado o ha sido olvidado. El tiempo está cercano. A partir del próximo año de vuestro tiempo, este mensaje del 2017 eh, desde el 2018 los habitamientos militares y civiles se multiplicarán cada vez más, y esto es lo que está pasando Mil, eh, militares, civiles, políticos, periodistas investigadores, gente común todos tendrán la posibilidad de ver y de firmar nuestros medios de transporte tenemos proyectos y actividades en curso con aquellos a quienes nosotros definimos contactistas o contactados quienes tienen la tarea no solo de citar nuestros chavos, sino también de recibir mensajes y de difundirlos a la opinión pública mundial. Nuestros mensajes son de un elevado valorístico, de un profundo contenido espiritual y humano, e invitan al arrepentimiento de la humanidad, una humanidad egoísta y violenta, la vuestra, que ha emprendido un camino autodestructivo que podría llevar al aniquilamiento de vuestra especie humana. Nuestra presencia física, psíquica y espiritual en vuestro planeta cuenta a las potencias mundiales, ya que poseemos una ciencia miles de años más avanzada que la vuestra, capaz de realizar un cambio inmediato y drástico en vuestra sociedad. El poder llamado militar, político, religioso y social, en manos de pocas familias de vuestro mundo, que obliga a la mayoría de los pueblos de la Tierra a vivir en un estado de miseria y pobreza en condiciones de guerra, enfermedad y hambre. Se vería obligado a cambiar, ya que nuestra ciencia está en condiciones de ofrecer salud y bienestar a todos los habitantes de vuestro planeta. Además, nuestra ciencia es capaz de erradicar todas las enfermedades que atenten contra vuestra vida. Nosotros estamos en condiciones de poder fin a todos los graves problemas que afligen, que afligen a vuestra sociedad en el plano político, social y económico. Las grandes organizaciones criminales, la corrupción, la tiranía religiosa, política y militar que reinan en vuestro mundo desaparecerían, así como las guerras, el hambre y todo lo que vuelve infeliz y mortal la vida de los niños y de los inocentes. Volviendo al tema, avistamiento ovni, este tipo de acciones que nosotros emprendemos se encuentra recién en el inicio de una gran oleada de manifestaciones visibles en los cielos de todo el mundo que nuestra confederación ha programado para los próximos meses y años de vuestro tiempo, con el fin de sensibilizar a la opinión pública mundial para el gran contacto entre nosotros y el pueblo de la Tierra. Dicho acontecimiento ocurrirá, estad seguros de ello, y muy pronto, nuestras naves aterrizarán en vuestro planeta y nosotros, los alienígenas del rey del universo nos presentaremos ante vosotros frente a las Naciones Unidas o de cualquier otro organismo gubernamental de vuestro mundo que represente a todos los pueblos de la Tierra para dar un mensaje claro e inequívoca después será vuestra decisión vuestra la decisión de cambiar y por lo tanto vivir o seguir vuestra desenfrenada carrera hacia la destrucción el, o sea Nosotros o, o, o escuchamos el mensaje de los seres cuando lleguen o seguimos igual con nuestra carrera hacia la autodestrucción. En el segundo lugar, como ya hemos dicho varias veces y que os recordamos en los mensajes adjuntos, tenemos listo otro proyecto, poner a salvo a algunos millones de personas, buenas y justas, a todos los niños del mundo y a una pareja de cada especie animal, como hizo no en su arca, para salvaguardar la flor y la fauna de vuestro mundo. Esto es para evitar la desaparición de la vida en el planeta Saras, y es la Tierra, y dar vida a una nueva generación. Depende de vosotros, amigos y enemigos de la Tierra, solo de vosotros. Los acontecimientos antes mencionados se manifestarán no mucho tiempo antes de la segunda venida de Cristo a vuestro mundo, quien instaurará definitivamente en la Tierra el reino de Dios que prometiera hace dos mil años paz y los en de la luz saluda 21 de diciembre de 2017 ahí teníamos ese mensaje que es del testimoniizado Giorgio con Giovanni eh, si quieren profundizar en el tema les invitamos a visitar la página de con y ahí pueden eh, escuchar y ver leer muchos mensajes extraterrestres relativos a este tiempo. Eh, bueno, eh, parece eh, que tenemos preguntas, producción. Cuando usted habla de que hay una lucha desatada entre el bien y el mal, ¿a qué se refiere? El diablo, Dios, Jesús. Pregunta a Cristina Matus. ¿Quién representa a quién y por qué? ¿Cuál es el interés de tener esta lucha? ¿Y por qué la gente no se da cuenta? Cuando usted habla de que hay... La verdad, querido, eh, yo diría que el mal está representado no por el diablo, sino por el hombre. El diablo no es enemigo de Dios. El diablo es un instrumento de Dios para atentar al hombre. Entonces cuando se habla de una guerra entre el mal y el bien, es la guerra del hombre contra Dios. Porque el hombre detesta a Dios. No puede ver a Dios. No lo soporta. Cuando se habla de Dios, la gente se molesta. Eh, la gente elude el tema. Eh, nadie quiere saber nada de Dios. Nadie quiere, quiere que, que le hablen de Dios porque aparentemente eh, podría eh, verse comprometido a tener que cambiar. Porque el hombre es tan arrogante y tan egoico que cree que lo hace todo bien. No tiene la humildad para para para aceptar que hay un ser superior y que él, y que nosotros sin Dios no somos nada. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, a un, a un presidente como los que nosotros vemos aquí a diario, algún miembro del, o un empresario o alguien de ellos eh, comportándose en forma humilde, eh, hablando de de sus, eh, de sus errores, eh, humillándose ante Dios, eh, ¿Ustedes imaginan eso? ¿Lo creen posible? Yo no lo creo posible Lo creo solamente posible cuando pase lo que tiene que pasar y cuando vean la grandeza de Dios que se manifieste en los eventos de la naturaleza ahí se van a arrastrar como gusanos y van a buscar perdón pero ya no lo van a encontrar porque va a ser ese el tiempo de la justicia no va a haber perdón en ese tiempo ellos no van a tener el perdón si no se arrepienten ahora y, y enmiendan su rumbo, no van a tener perdón. Este es el tiempo del arrepentimiento, ese es el tiempo del cambio, ese es el tiempo en que tenemos que buscar autoexaminarnos en forma crítica, preguntarnos y respondernos a nosotros mismos, no a nadie más, sino que cada uno sabe lo que hace y lo que no hace. y, y el, ¿Qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que no estoy haciendo bien? Y buscar la manera de enmendar el rumbo antes de que sea demasiado tarde porque las cosas tienen ya pronto pronto pronto entonces eh, la batalla entre el bien y el mal es la batalla del hombre el hombre que es el enemigo de dios contra dios contra todo lo que representa el bien Eso es, eh, mi querido auditor. ¿Tenemos otra pregunta? Ya que estamos al borde del precipicio, tal como usted dice, pregunta Lorena Jiménez. ¿En qué momento la humanidad va a despertar finalmente? ¿A tanta violencia? ¿A tanto engaño? ¿Qué dice la ciencia? Esto ocurrió antes, es cíclico, se repite la historia... ¿Y de quién depende que no lleguemos el desastre? Solamente de nosotros. Tendríamos que cambiar completamente nuestra... Eh, así como cambió Nínide, que fue... Eh, Dios le avisó a, a, al profeta Jonás, que está la Biblia, de que Nínide iba a ser destruida, y Jonás profetizó y la ciudad cambió, y, y finalmente no fue destruida, como otras ciudades que sí fueron destruidas entonces la única manera de, de, de evitar este este desenlace es el cambio generalizado que, que no no se ve posible la verdad es que no se ve posible pero es importante cambiar nosotros porque no importa que lo que pase si nosotros cambiamos y, y hacemos lo correcto nuestro juicio va a ser perfecto no, no vamos a hacer eh, justificado vamos a ser perdonado vamos a vamos a no vamos a sufrir lo que van a sufrir los, los poderosos que nos han aplastado eso se lo aseguro entonces si no alcanzamos para cambiar el mundo por lo menos cambiamos nosotros porque es fundamental porque el piso va a ser individual y perdone que le responda en forma tan breve pero tenemos una última pregunta parece y es verdad que se hizo un contrato con Dwight Eisenhower a cambio de tecnología para que ellos experimentaran con humanos, pregunta Florentino Riquelme. Y si es así, es verdad que la tecnología eh, se desarrolló mucho más que en toda la historia la humanidad los últimos 50 años. ¿Qué hay de cierto de eso? ¿Qué podemos saber? ¿Dónde lo informamos de esto? Eh, contrato no existe, pero sí los seres que se representaron a, a, al presidente Eisenhower, hay documentación de eso. Y a, y a varias gente de su gobierno y les le hablaron de, la, de que tenían que evitar las almas nucleares y enmendar el rumbo y hicieron algunas demostraciones de su poder y se fueron y el presidente desechó ese, ese contacto no existe un contrato entre los seres eh, extraterrestres y los seres humanos, Eso se ha dicho en muchas partes eh sí eh, el hombre ha buscado sacar provecho a, a la tecnología extraterrestre en el área 51 con a partir de los de los de las naves que cayeron eh, acá en varios puntos del planeta, pero especialmente ahí en en Nuevo México en Roswell que fueron como les, les dijimos en una oportunidad eh, eran una prueba para el hombre para ver cómo reaccionamos lamentablemente el hombre reaccionó de la peor manera porque buscó sacar provecho de esa tecnología para uso militar el hombre solamente busca la tecnología para el uso militar los teléfonos celulares son derivados de la tecnología del uso militar esto llegó de rebote pero en realidad nunca nunca fue el motivo principal el crear celulares fue el hombre invierte toda su tecnología, todo su poder de inteligencia en desarrollo militar. Lamentablemente es así. Por eso es que vamos caminando a pasos agigantados hacia la autodestrucción. Pero nosotros no somos cuerpos, somos almas. Y tenemos que cuidar nuestra alma. Porque el alma que pecare morirá, desaparecerá. Pero el alma que hace lo correcto es eterna. Y, y además quienes actúan bien eh, corren el riesgo de ser salvados por los seres extraterrestres y eso no lo digo no lo dicen solamente los mensajeros extraterrestres, se lo dice la biblia un pasaje de la biblia en mateo 24 que dice los ángeles buscarán a sus escogidos en los cuatro puntos de la tierra qué le dice eso a usted y otra parte que dice dos hombres dos hombres estarán en un Dos mujeres están en un molino, uno será tomada y uno será dejado. Dos hombres estarán en el campo, uno será tomado y uno será dejado. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo explica eso usted? Significa que van a ser sacados los que tengan el comportamiento adecuado para merecer ese destino. Eh, eso no solo lo dice la Biblia, sino que también lo han dicho los mensajeros, y lo acabamos de leer en uno de los mensajes, el plan este para rescatar a todos los niños y a los buenos y a los justos. Eso se condice exactamente con lo que dice la duña. Bueno, queridos auditores, muchas gracias por escucharnos y esperamos contar con ustedes el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, Una Alternativa. Buenas noches, muchas gracias.